Y、buen día, Fabio. ¿Cómo estás? Camila, te saluda. A ver si lo tenemos. Fabio, ¿nos escuchás? Sí, sí buen día, ¿me escuchás? Ahora sí, buen día. Gracias por estos、buen、minutos、día. aquí con, con Radio Encuentro. Bueno, en primer lugar, consultarte cómo han tomado ¿no? este, este fallo que, que tuvo lugar hace algunos días.、Eh, bien, de muy buena manera. Creo que es el primer fallo favorable que dicta la justicia a, a, la, a la familia de Atahualpa. Si vienes en el ámbito civil.、Eh, No es poco.、Uh -huh. Ya la Fiscalía de Estado apeló, pero bueno, veremos cómo sigue n las próximas instancias o si hay una decisión posterior de desistir e s t a apelación.、Eh, hace dos años reclamamos una indemnización a los familiares más cercanos、eh, de Atahualpa en función del de hecho de impunidad,、eh, responsabilizando al Estado rionegrino de la negligencia en su actuación en e l momento de investigar el, el homicidio de Atahualpa. Teníamos como antecedente ya un informe de comisión legislativa, un juicio político en contra de, de la fiscal del caso. Y bueno, iniciamos ese, ese camino judicial y que terminamos hace un, una semana, creo yo, con una sentencia favorable donde el juez repite un poco los términos ya del de propio Consejo de la Magistratura y de la comisión legislativa, de, en, dando cuenta de la negligencia del Estado en, en la etapa de la investigación y. y Y ratificando de que si acá no se encontró un autor de un hecho, no fue porque fuera muy, muy bueno ese autor de l h e c h o s i n o porque el Estado hizo、eh, tuvo una actuación demasiado negligente como para poder arribar a la verdad.、Uh -huh. ¿Esto、eh, sienta algún tipo de, de precedente? ¿Ha habido algún otro fallo de, de este estilo previo? No, no existe en la provincia seguro y en el país no encontré, no sé、uh、si -huh. por ahí en alguna jurisdicción pequeña puede haber. Eh, sí, hay un antecedente, un acuerdo entre la provincia y la familia de、eh, s o l b e l i n i y Laguna, en el caso de Río Colorado, donde hubo algo parecido en la década de 90, que es una investigación negligente, una destitución de, de un juez de instrucción,、eh, acusándose al Estado de, de, de negligencia y causando la impunidad de la investigación.、Uh -huh. En ese caso hubo un acuerdo administrativo, así que no, no, no, no fue necesaria una sentencia judicial.、Bien. Nosotros intentamos ese camino administrativo. Eh, pero bueno, no tuvimos respuesta de ningún tipo, siempre hubo silencio o respuesta de la, de, de la Fiscalía de Estado, de la propia gobernación o, o otros organismos, d、eh, estamentos e administrativos,、mm. lo que nos forzó a iniciar el, el reclamo judicial. Bien.、Eh, en la respuesta del Estado lo que dice es que la familia no tiene derecho a, a conocer el autor de los, de, del homicidio. Sino que el Estado tiene una obligación de medio de poner elementos para investigar y nada más. Esto no se contrapone con un derecho a la verdad de la familia, lo que es una barbaridad jurídica. Pero bueno, así planteó el Estado su defensa. Claro.、Eh, vos hablabas justamente de、bueno, que esto corre por la vía civil, ¿no? fue, fue iniciada、sí. por ahí esa, esa demanda. Digo, pero puede llegar a、eh, torcer quizás un poco lo que es la causa en sí penal por el crimen. No, no, la causa penal quedó estancada en, en que se produjo en una segunda investigación ahora paralela、sí. contra Mildenberger,、eh, que era el otro sospechado de acuerdo a muchos, muchos datos del expediente principal y del informe de la Comisión Legislativa. Pero bueno, se agotaron las medidas probatorias y, y quedamos en un punto muerto de, de no poder avanzar más contra esa persona ni contra ninguna otra. Después de 15 años, salvo que venga el autor y, y, y confiese. El homicidio, o que aparezcan dos testigos de buena calidad y creíbles que, que puedan aportar algo,、eh, vamos camino a la, a la impunidad total. Creo que e s c a s imposible i y así lo ha asumido ya la familia,、eh, lograr saber la verdad de todo esto.、Uh -huh. Por último, Fabio, ¿cómo sigue la, digamos, ahora la causa? ¿Ya han apelado desde la, desde la justicia? La fiscalía ha estado apelando. Debería intervenir en la Cámara Civil. Y、uh -huh. si、depende del resultado del fallo, apelaremos nosotros o la fiscalía o el Estado ante el STJ. Y bueno, ahí, si es, si es desfavorable hacia nosotros, iremos ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un sistema reparador que nos obliga primero a votar las instancias、eh, internas de nuestro país.、Eh, es un proceso de bastante, pero bueno,、eh, es, es la última pata de, de, de reclamo a justicia que, que tiene la familia. Muy bien. Fabio, gracias por estos minutos aquí con, con RadioEncuentro y bueno, por traernos también las, las novedades entonces en esta causa. No, por favor, un gusto. Hasta pronto.、Bye. Fabio Goldi.